Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM O por internet en www.laboladora.org Iztaccíhuac en, en el sendero de la, sendero de la luna. luna Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres Iztaccíhuac en el sendero de la luna La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía Música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 ¿Qué tal, queridos radioescuchas? Buenas tardes. Estamos aquí, como todos los martes, en otro momento de Ixtaxigüel, en el Sendero de la Luna, pues siempre con novedades que suceden en la cultura, en la actividad artística, y en este caso, bueno, pues una actividad cultural tan importante como es la gastronomía, que se desarrolla y se promueve en Y se, se trabaja con gran creatividad acá en el Valle de los Volcanes. El día de hoy tenemos como invitados a la familia Palma Prieto. Ellos, pues bueno, nos vienen a compartir una travesía que han... ...ido gestando con amor... ...con este arte de la cocina... ...y hoy nos comparten... ...esta historia de vida... ...que han ido ellos plasmando... ...a través de los viajes... ...a través de los encuentros... ...con diferentes paisajes, aromas... ...y bueno, esto nos da como resultado... ...la fusión de sabores... ...el gusto del día... ...esta propuesta gastronómica... ...la ubicamos... ...y la degustamos en la Mecameca, ...y bueno... Quienes conocemos el lugar, sabemos de la magia, de los aromas, de los sabores, que pues nos resulta símbolo de generosidad, gratitud y oportunidad para todos aquellos que cruzamos las puertas de este lugar con la familia Palma Prieto. Buenas tardes, David Palma. Buenas tardes, Hola, Blanquester tal, Prieto. Hola, ¿qué tal Angie? Aquí, Buenas tardes. Aquí compartiendo, bueno, toda esta historia que... Nos han conversado ustedes ahí en ese árbol maravilloso eh, que está la entrada de sabores, que se ubica en la entrada de Ameca Meca. Coméntenos cómo llegan a Ameca cuando ustedes son, pues ahora sí que viajeros, ¿verdad?, en la vida, van, vienen, eh, desarrollando otras actividades... Estas añoranzas de la infancia, de la familia, de la cocina, cada uno por su cuenta y pues finalmente se encuentran para hacer este proyecto familiar en el que también eh, pues participa Majo, María José, su hija, que la tenemos hola, está en presencia telefónica desde la Ciudad de México y David Davidcito Palma también anda por allí, este pues los gatitos, pero bueno, no me quiero adelantar porque también quiero comentar y compartir con los radioescuchas pues, cuál ha sido mi vivencia del lugar. Pero pues ahora les toca a ustedes, coméntenos cómo llega Sabores y se gesta ahí al, al pie del árbol de la entrada de meca Pues eh, buenas tardes, Angie, ¿cómo estás?, Qué gusto de, eh, que nos compartas aquí con tu auditorio y qué gusto estar aquí en este lugar con tu audiencia. Oye, eh, fíjate que, sí, como bien dices, Sabores surgió ahí eh, como un proyecto familiar. A partir de que decidimos mudarnos de mudarnos de eh, la Ciudad de México para acá, y eh, emprender algo nuevo aparte de nuestras eh, de nuestras eh, pro profesiones no yo soy comunicólogo Esther es diseñador de interiores y también da clases eh, a nivel secundaria y bueno dijimos tenemos mucho que hacer no tenemos mucho que hacer y algo que nos encanta y algo que nos gusta y que disfrutamos es justamente la gastronomía. Bueno, eh, sí he tenido el gusto de platicar con Esther, Blanca Esther Prieto, ella es originaria de Guanajuato, somos de los ciudadanos migrantes acá en el Valle de los Volcanes, pues ahora sí que extasiados por los paisajes, ¿verdad?, claro. y, y por la gente, y es, Blanca me comentaba también del desarrollo que ha hecho en la escenografía por allá, que ha sido un punto de encuentro con David, y a partir de ahí, bueno, llega Sabores, ¿verdad?, Así es Angie, así es. Buenas tardes a todos. Eh, pues sí, nos conocimos ahí en Iropuato, Guanajuato. Eh, continuamos una relación a distancia hasta que pues en el 2003 nos casamos. Ah, muy bien, pero no van a decir por línea ni nada. No, no. Eh, eh, Porque van a eh, ya todos chat y las relaciones chat. a distancia. No, van ir a por el telegrama, ah, fíjate. Sí, Llamas por, por teléfono. Telegramas, cartas, eh, y, y bueno, en aquella época, tecnológicamente estaba también el viper, mm. y por ahí nos mandaban mensajes, ¿no? Hoy, ¿cuánto ha cambiado la tecnología? Sí, lo comentaba, porque bueno, pues ya todo el mundo dice, tengo una convivencia, ¿verdad? Pero... Lo importante de aquí es lo presencial y cómo a partir de ahí ustedes gestan toda una historia de vida y ahora todo una historia de una propuesta gastronómica que nos permite degustar justamente otros aromas, otros sabores, otro espacio eh, propositivo, a diferencia de lo que estamos muy habituados acá en el Valle de los Volcanes. Justamente, Angie, qué bueno que tocas ese tema. Fíjate que nosotros, eh, cuando decidimos... Establecer un, una cafetería y ese pequeño restaurante, porque en realidad los que lo conocen, los que han ido ahí con nosotros, saben que es un espacio muy pequeño. Pero algo muy creativo de Esther y de María José fue justamente establecer el nombre del local. Queríamos darle un nombre... Eh, como eh, comúnmente se hace no un, un espacio como de la familia o un nombre rimbombante, pero no, ¿sabes qué? Salió de la creatividad de ellas ponerle sabores y darle un eslogan, el gusto del día, sabores, el gusto del día, por dos principios bien básicos. La verdad es que Esther y tu servidor, Eh, tuvimos unas mamás excelentes, ¿sí? Majo, pues por supuesto, sus dos abuelas eh, eh, muy buenas en la gastronomía y más atrás las bisabuelas también fueron heredando sus recetas. Entonces decía, oye papá, oye mamá, fíjate que si, si nosotros establecemos una carta de ciertos platillos, pues vamos a dejar fuera todo aquello con lo que hemos comido y todo lo que, ello que que hemos esos platillos que hemos hecho a partir de nuestros viajes y de lo que nos gusta y todo eso entonces crearon ese nombre, le dieron ese nombre al espacio y ese eslogan, darte el gusto del día, con un montón de sabores, sabores de las abuelas sabores de eh, los viajes de todo aquello que nos gusta Claro, eh, Blanquita, bueno, quienes hemos disfrutado y degustado el espacio, el lugar, eh, ¿podríamos comentar qué sabores, el gusto del día, es un resultado biográfico de la familia Palma Prieto? Sí, sí, de alguna manera sí, es este parte de nuestra esencia y es por ello que, que optamos por, a base de muchos sacrificios, Poner el gusto del día, ¿no? Sabores. Claro, Majo, que estás por allá en Ciudad de México, aquí en presencia telefónica, ¿cómo nace Sabores? El texto, el la palabra, el símbolo, la tipografía también, que es muy bonita, ¿de lo? Sí, sí, claro. Pues, la verdad es algo que... Ya, ya comentó mi papá pero también fue un proceso bien extraño el, el llegar a, a Meca Meca y pues es un lugar que 100% digo lo conocíamos y le teníamos mucho aprecio pero llegar a vivir a un entorno como Meca Meca fue completamente desconocido ¿no? Y, y de hecho eso es algo que valoro mucho de ambos de, de mis eh, papás es que a pesar de que estamos en una situación bien distinta, eh, había algo ahí como de, de fricción por el, el cambio que fue radical, eh, siempre permaneció igual la gastronomía, ¿no? Siempre, eh, aun con todo, estaba mi mamá haciendo de comer, estaba mi papá también que siempre nos, nos brindaba... Pues eso no el, el alimento y también fue como redescubrir un poco pues todo el legado tan rico que tenemos y, y que teníamos y que seguimos teniendo más bien ¿no? y pues las ganas de compartirlo eh, sí a, a nivel pues emocional también impactan mucho todos esos sabores ¿no? en, en identidad también se encuentran y Y pues es algo que permanece y que lo portamos y que lo compartimos a las personas con mucho gusto. Al igual que justo como decíamos en la infraestructura eh, de, de, de, de sabores, ahí está justo como dice mi mamá toda nuestra esencia, hay pequeños histerex ahí. Detallitos que en algún momento pertenecieron a nuestro hogar, ¿no? Y al trasladarlos a sabores, eh, invitamos a las personas que, que, que vienen a comer, los invitamos a que pasen a nuestra casa también. Sí, literalmente, sí. Así es. Vienen a nuestra casa. Sí. sí. Claro. Y bueno, desde marzo del 2019 ustedes inician este proyecto, ¿verdad? Acá eh, podemos encontrar... Sabores y aromas tradicionales, ¿verdad? En las infusiones, en las ensaladas. Bueno, porque algo que a mí también me, me maravilla y me agrada es que como comensal, aparte de llegar a un fragmentito de su hogar, eh, pues podemos armar nuestro menú, ¿no? Sí. Y, y de esto, bueno, vamos a, a comentar a detalle en el siguiente bloque cómo es que podemos nosotros armar una visita gastronómica, de gustarla a partir también de alimentos nutricios en tres partes. Eh, Fragmentos, básicamente tres grupos nutricionales que es la ensalada, el carbohidrato, la proteína y de ahí, bueno, vamos a entrar a detalle en el siguiente bloque, no se vayan, ya aquí nuestros anfitriones de sabores, el gusto del día, nos irán comentando a detalle. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Los riesgos provocados por fenómenos naturales se pueden evitar si cada uno de nosotros adoptamos medidas y actitudes preventivas. La protección civil es tarea de todos. Ante una eventual caída de ceniza, te recomendamos... Utilizar cubrebocas, ya que la ceniza puede irritar el sistema respiratorio. Usa gafas y evita en la medida de lo posible el uso de lentes de contacto. No te automediques y no uses gotas para los ojos. En caso de sensación de basura en los ojos, acuda a tu médico. Usa ropa que te cubra la mayor parte del cuerpo para evitar afectaciones a la piel. No hagas ejercicio al aire libre. No dejes alimentos a al la intemperie para evitar su contaminación cubre contenedores de agua, cierra puertas y ventanas, así como posibles ranuras por donde se puede filtrar la ceniza, retira la ceniza de techos para reducir el riesgo de colapsos por el peso acumulado, es importante recolectar la ceniza seca, ya que al mezclarse con el agua, ésta se solidifica y podría obstruir tuberías de desagüe e incluso el sistema de drenaje, La información es parte de la prevención Mantente informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM O por internet www.lavoladora.org Y a través de la página del Senapred www.gov.mx-senapred O comunícate a Protección Civil Municipal de Amecameca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 En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas de bienestar continúan, se incorporan a la Constitución y se fortalecen con nuevos apoyos, como la pensión Mujeres Bienestar, que en enero de 2025 comenzará a entregarse a beneficiarias de 63 y 64 años, y la beca Rita Cetina, para todas las niñas y niños de educación básica, que iniciará el próximo año con estudiantes de secundarias públicas. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Regresamos al sendero de la luna Qué rico escuchar a Oscar Peterson, el Alice in Wonderland, y yo quiero a propósito comentar que cuando yo llegué a Sabores, así me pareció, Sabores, si ustedes lo visitan, encontrarán un árbol hermoso de muchos años con una textura, bueno, abrazable totalmente y... Y por ahí los gatitos, a propósito de que escuchamos al cheto, le decimos en nuestra familia Chet Baker el cheto. Y cuando llegué a Sabores me encontré con un menino, un felino precioso que le dicen cheto y otro que le dicen Oreo. Y bueno, yo me senté afuera y pasilla, eh, en el, y, pasilla, y pasilla la perrita, claro. Entonces yo me senté afuera porque pues ese árbol es maravilloso, colgando por ahí las frutas y viendo cómo pues los gatitos, la perrita pasilla, suben, bajan de ese árbol, entonces yo dije, esto es Alicia en el País de las Maravillas, la verdad. No, a mí este es un autor que admiro mucho y cuando llegué ahí, pues yo sí me vi proyectada con esas imágenes y este Y ya cuando entras a la cocina, atraviesas las puertas, todo este inmobiliario que, que me gustó de madera, también remitiéndome a la obra de caro la verdad, este ver cómo David está ahí cocinando, sube el humo, eh, Blanquita preparando el café, Majo conversando con los comensales, A mí me remitió a esa mesa, la verdad, esa, esa obra me encantó. Y bueno, ya después, pues, lo que es la degustación de la carta, del menú, que hacen ustedes, dos fórmulas, sus fórmulas creativas para eh, compartir con los comensales, este, Blanquita, esa repostería increíble, la verdad, de dar así como aparadores miniatura. Bueno, esa es mi, mi apreciación del lugar. Y pues por eso me gustó compartirlo el día de hoy, pues con los habitantes tanto dentro de fuera de aquí de la zona de los volcanes, este frío sabroso que hace por acá, sentarte a tomar un café. Y pues bueno, David, las sorpresas que ustedes cocinan al día, que también no es una monotonía gastronómica, constantemente están encontrando y buscando eh, pues estos sabores, ¿verdad?, para degustar al día. Tratamos de hacer de honor justamente a lo que decíamos hace en el bloque anterior no hace unos minutos eh, fíjate que en eh, Eh, estructuramos nosotros nuestra carta a partir del plato del buen eh, del buen comer no a partir de, de eh, proteínas vegetales eh, en eh, estructuras son en una ensalada de pastas de sopas eh, y bueno es como nuestra propuesta y eso que dices es cierto nosotros eh, vamos a y eh, proponiendo diferentes platillos diferentes marinados eh, y lo hacemos por espacio de ciertas semanas al año no vamos cambiando y vamos rotando obviamente tenemos cosas básicas cosas que nuestros nuestra clientela llega y nos pide y entonces podemos detectar así que pues es algo que ya les gustó y que ya es eh, propiedad de sabores y de la casa. Viene la clientela de muchos lados también. Eso hay que comentarlo, ¿no? Tenemos influencia hacia Cuautla. Viene gente de Tláhuac, de Iztapaluca, de Chalco. Muchos nos dicen, oye, ¿por qué Rusia? no...? De, de Rusia. Les vamos a contar más adelante sí. este una anécdota, así Fíjate, eh, pero te digo que vienen de muchos lados y vienen buscando justamente ese pan que especial que hizo Esther o alguna carne o algún marinado especial. Recuerdan el sabor de una pasta y sabes que eso es lo que nosotros, aparte de ser un negocio, disfrutamos porque nuestra clientela todo el día o todas las ocasiones eh, posibles nos están recordando aquellos sabores, lo que les gustó, nos dejan comentarios y se van convirtiendo en una clientela amiga o en un amigo clientelar y vamos tejiendo redes, ¿no Esther? ¿No es así? Así es, es correcto. Nosotros tenemos eh, pues una gran fortuna de que las personas que llegan a nuestro espacio eh, regresan, regresan y, y con comentarios eh, pues que les fascinó la comida, que les fascinó esto. Y, y justamente como dice eh, David, no nos tenemos ya platillos que es, son frecuentes porque la gente nos los pide. Sin embargo, sí tenemos, eh, estamos cambiando recetas eh, constantemente Y, y la gente a veces como que tiene cierto el eh, respeto o, o no quiere como que atreverse a probar eh, pues lo que nosotros estamos ofreciendo. Sin embargo, se quedan con un excelente sabor de boca y lo vuelven a pedir, ¿no? Lo Exacto. vuelven a pedir y así está. este La verdad, sí, mi esposo es el que se dedica, es la, la mente maestra en en los platillos, yo solamente eh, a, aporto, no, pues que le falta tal cosita, ¿no? Ponle, y si le combinas esto, pero prácticamente es todo de él, ¿no? Sí, bueno, David es el chef de sabores, oh. eh, lo que pasa es que somos muy casuales porque sabores es así casual, cálido. Es casual, ¿no?, Y, y, y bueno David es el chef ya formalizando verdad <risa> y entonces este, este es que te da el visto bueno definitivamente eh, que crees eh, este, por ahí hay una canción de, de Jim Morrison no alma de cocinero tengo alma de cocinero eh, decirle ser chef eh, sería quizá muy ostentoso la verdad es que, eh, eh, no no no, ¿No? Eh, eh, mi respeto rucante? para los verdaderos chefs no claro. nosotros somos Somos cocineros, nos gusta eh, cocinar y el momento de estar creando y nos gusta ver cómo nuestro cliente degusta, eh, hace cara de admiración, ¿no? Y eso no sabes, eh, te llena el corazón y dices, aparte de la cuenta, pues te vienen los aplausos y eso se agradece, no sabes. Claro, la cocina es un arte culinario, definitivamente. Eh, esta, estas fórmulas químicas de quítale, ponle, es toda una alquimia finalmente. Y ustedes, sobre todo, están muy atentos de los comensales, porque a veces regresamos por los clásicos de sabores, ¿verdad?, que son los panqués que cocina Esther. Sí, Yo le comentaba, ¿sabes?, me encanta tu repostería, porque me recuerda a, a la repostería que mi madre nos nos cocinaba. Sí. Y es cierto, te remite a, a momentos muy muy gratos en la biografía de cada quien y al margen comentaba yo de regresar por los clásicos, ¿no? Que ya claro. son ciertos marinados, claro, claro. ciertos este repostería, el café, no se diga, bueno, quienes somos amantes de la cafeína. Sí. <risa> encontraremos unas este infusiones de café deliciosas. Pero, bueno, Majo, también importante comentar que en sabores llegan los jóvenes, ¿no? Es un lugar, eh, más bien, es un lugar abierto al público, llegan niños, llegan este mascotas. Yo he visto por ahí eh, a los comensales con sus animalitos, con su perrito, su pues gatito. Somos pet friendly, ¿no? Claro. No, exacto. Y, y, bueno, ¿qué nos dicen tus contemporáneos que han llegado por ahí, eh, Majo, a sabores? Tus compañeros eh, generacionales que llegan y también le dan mucha alegría. Otro toque al eh, ambiente, las risas, las conversaciones, ¿verdad? Con toda esa adrenalina propia de la edad de ustedes. <risa> ¡No, increíble! El cuica titoño. <risa> no Un saludo. <risa> eh, no, pues estaba, eh, es, es algo muy divertido, ¿no? porque yo los invitó verdaderamente a mi casa. ¿no? Yo, yo les ofrezco que vengan a mi casa y es bien interesante ver que tenemos que adaptarnos. Y una de las ventajas de favores es que habemos miembros de todas las federaciones, bueno, varias generaciones y siempre hay mucha disposición de estar y que sea un espacio pequeño el lugar favorece mucho para hacer amistades porque no soy yo la única que tiene amistades que van para allá y ahí está el, el famosísimo profe Pedro, amiguísimo de mi papá <risa> eh, que, que viene ¿no? y que bueno tienen la facilidad De, de podernos saludar mientras trabajamos de poder convivir y bueno son muchísimas cosas pero eh, sí <risa> es muy divertido ver como la gente disfruta cómo podemos compartir aún estando trabajando en, en sabores allí. claro y, y, y bueno Vamos a regresar, eh, no se vayan porque viene súper interesante. Yo le comentaba a David eh, y a Esther que pues la verdad he tenido la oportunidad de regresar varias veces <risa> por los clásicos y Bienvenida por las novedades, siempre. ¿no? Y, y me parece que es importante o es una buena opción para estas fechas y estas celebraciones decembrinas conocer el menú, armar tu rompecabezas eh, gastronómico para compartir con la familia. Entonces no se vayan, nos van a comentar a detalle ellos cómo podemos personalizar nuestras celebraciones decembrinas con eh, la carta de sabores el gusto del día regresamos Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztacihuatl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 comenzamos al sendero de la luna ¡Qué rico, qué rico! Aquí la voz de Diane Kroll. Ya ya entrados en la Navidad, ya entrados ah, en, en las celebraciones de fin de año, de Año Nuevo. Bueno, dicen el Guadalupe Reyes, ¿verdad? Hasta el 6 de enero estaremos degustando la deliciosa repostería que cocina Esther, ¿no? Ahí en Sabores, por favor al margen de eso también este David coméntanos cómo puedo armar yo mi mi rompecabezas gastronómico para compartir con mi familia en estas fechas bueno eh, eh, lo vamos a comentar pero también quiero quiero decirlo a todos los que nos escuchan desde el primero de noviembre y hasta el 31 de diciembre nosotros estamos eh, poniendo eh, para que prueben Eh, en nuestro menú diario, eh, recetas navideñas. Se pueden encontrar pasta, se pueden encontrar sopa, se pueden encontrar eh, carnes con diferentes marinados. Hoy acabo de hacer una lasaña, entonces el que vaya, bueno, pues ahorita puede probar. Y a, ra a raíz de probar, pueden hacer su pedido, pueden estructurar su pedido, Eh, seleccionando una pasta, una proteína, una ensalada Y de las recetas eh, eh, de panquetería de Esther También para lograr el postre navideño Entonces estamos ahí Y es la mecánica con la que trabajamos nosotros todo el año Claro, algo bien importante que a, a muchos amigos nos ha gustado de, de visitarlos Eh, aparte de un lugar tan cálido, de verdad, es una cabañita preciosa que así te remite a, a la cabaña del tío Tom, <ríe> el volcán, ¿verdad? Es, comentabas, eh, David, este esencia artesanal familiar que no se ha perdido a a al margen del éxito de, de Sabores, Esther, esa repostería deliciosa que déjenme comentarles que ella es la que cocina ella prepara las masas las frutas que integran pues toda esta panadería eh, calidadda artesanal aromática no hay ayudante lo van a probar ustedes directamente de las de las manos que ella trabaja esa esas piezas artesanales del pan Así es, Angie. Eh, nosotros hacemos nuestra propia masa, nuestras propias eh, aromas con diferentes eh, especias para darle sabor y aroma a nuestros, a la panquetería que clásica. Los clásicos de, de sabores que nos los piden constantemente, pues son los básicos, ¿no? Eh, plátano zanahoria, eh, Marmoleado. marmoleados, chocolate. Sin embargo, aparte de eso, nosotros tenemos, eh, igual como cada temporada, eh, estamos eh, cambiando menú en cuestión de, de pan, de panadería, los biscuits, biscuits eh, integrales con arándanos, eh, los biscuits de queso. Eh, ahorita, para temporada navideña, tenemos los panetones, el Stolen y muchos más productos que ya tenemos pedidos y que la gente muchas veces llega directamente por su panqué. Su panqué sí. completo nos llama y su panqué completo. Es algo eh, que es, efectivamente no se tiene ayudantes y uno solito hace todo, fermenta masas, Eh, y, y no es la misma eh, no es lo típico de, de, de todos los días no siempre estamos cambiando y cambiando nuestra producción aunque quisiéramos no es eh, eh, eh, masiva Exacto. de volumen de fórmulas la verdad es este pues muchas veces de estado de ánimo, de gusto, de decir hoy quiero cocinar esto, hoy quiero compartir esto. ¿No? Y entonces, pues esa esa libertad que nos da sabores y, y comentario puntual al, al respecto. Hay hay personas que nos dicen, ¿qué eres? es una cafetería? ¿Eres un restaurante? La verdad es que somos un espacio donde se cocina donde dejamos correr todo lo que nosotros sabemos y conocemos y bueno pues le quieren llamar restaurante será restaurante quiere ser cafetería cafetería podemos hacer esas cosas a nuestra capacidad y con siempre nuestro gusto ¿no? y siempre con nuestro gusto claro la alquimia de los ingredientes bien interesante y eso es lo que ha hecho que, te, que los visiten de otros países, la anécdota de Rusia, por favor ah, rapidísimo, bueno pues nada más déjame decirte que algún día hay hospedados en un hotel que tenemos ahí cerca este llegaron dos, dos mujeres eh, visiblemente extranjeras eh, era ya de noche y pedían pues tequila y un té para poder eh, cubrirse del frío, no para poder este, soportar el frío Eh, platicamos un poco, nos decían que eran eh, de Rusia, y bueno, al día siguiente fueron a desayunar, se fueron muy contentas, ellas venían a escalar el Star Seaworth. y bueno, pues como un cliente más, lo vimos bien, dijimos, bueno, pues qué bueno, ya se fueron, se fueron muy contentas, y la sorpresa fue que regresaron al año, Eh, eh, recibo una llamada y me dicen somos las personas que estuvieron hace un año somos eh, las eh, de Rusia eran una mamá y una hija y esta vez venían acompañadas con con el esposo y rápidamente te digo Angie que la sorpresa para mí fue y, y la pregunta obligada era ¿vuelven a subir el estaciclo? dice no, vamos a Costa Rica ¡ay! ¿Y qué hacen en américa meca, meca? dice no pues tenemos un retraso de diez, de 10 horas y decidimos decidimos venir a comer aquí contigo lo cual pues no sé, fue altamente gratificante no es una anécdota que se ha quedado ahí en la memoria porque pues yo no hubiera venido desde el aeropuerto hasta acá solamente para probar algo y volvieron a probar lo que teníamos en el momento y se fueron en muy contentos. Entonces, es, es parte de las historias que tenemos ahí, ¿no? Los jóvenes, los niños, ¿no? Que llegan y a lo mejor un poquito recelosos de qué van a probar, pero que un niño te diga, oye, me gustó. O que un papá te diga, oye, mi hijo no come verduras y aquí se las comió. Eso es algo maravilloso y es algo que pues, siempre nos ha llenado, ¿no? Así claro, es. un halago que los vengan a visitar exclusivamente previo a irse a Costa Rica. <risa> Fíjate ¿no? nada más. Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero, bueno, he tenido la oportunidad de estar cerca de esos aromas también. De la repostería de Esther. <ríe> y la verdad es que así vamos como los gatitos, ¿verdad? Siguiendo el aroma, a ver a dónde a dónde está la presa. Y resulta que es un panqué, que es un panetone. Y quienes hemos sido comensales, lo digo en lo personal, hemos ido aprendiendo de repostería contigo, Esther. <ríe> sí, <ríe> hemos es. He ido aprendiendo a degustar lo que tú... Eh, cocina, lo que tú horneas. Sí, Angie, eh, fíjate que algo muy particular de cada panqué que se hace, como que ya tiene uno sus eh, aromas para cada panque sus eh, especias para cada panque No es lo mismo ponerle unas especias al de plátano que al de zanahoria, No y tiene, tenemos ahí nuestras fórmulas ya este zanahoria, plátano, café tal, que le damos nosotros especialmente y con mucho amor a cada panque. Y sí, efectivamente, a veces voy llegando con los panqués y, y tengo que regresarme a hornear porque ya se, se, porque ya se, nos, se acabaron, nos terminaron, ¿no? Se, o se los llevan completos. Claro, estamos ahí esperando, ¿verdad? <risa> que también eso es grato comentarlo. Cuando ustedes llegan, comentaba David y ya está la gente esperándolos. Hemos tenido experiencias... este de Muy ese tipo pues que también te, te motivan, ¿no? Te motivan y dices, bueno, pues eh, algo habremos de estar haciendo bien, ¿no? Pero pues sí, vas llegando y oiga tiene cafecito, oiga, este queremos desayunar, bueno, pues, adelante. ¿no? Claro, un buen café, yo lo he probado ahí, la verdad. No, hombre, sí, buen café. qué bueno, qué sí, bueno, En sus diferentes presentaciones y fusión, este sin sí, fusiones, el irlandés, el americano, que es de verdad delicioso. Gracias. Ahí se mide la, la, la calidad. Y, y Majo, tú que estás por allá en, en la ciudad... Me, me encantaría comentar también los esfuerzos que haces para llegar acá a Sabores porque eres una jovencita como muchas que hay por acá en la zona de los volcanes que al igual que Sor Juana pues se van en la semana a buscar horizonte de conocimiento horizonte profesional y así como otras jovencitas de por acá vas en la semana a estudiar a la universidad en Ciudad de México, te organizas eh, muy puntualmente para estar acá con tu familia, atendiéndonos a los comensales, la verdad, con un trato muy cálido, muy juvenil. ¿Y cómo, cómo le haces para estar allá, con la mente allá en los estudios, en el conocimiento, en tu horizonte profesional, y después cambiarte el chip y llegar acá con con la cocina de sabores, el gusto del día. Ay, Angie, bonito lo que me dices. Ojalá te pudiera decir, no, sí, yo estudio gastronomía y estoy preparándome para ayudar a mis papás. La verdad es que estudio comunicación y me vengo a la poderosa UAM, que está en el margen del 50 aniversario, por cierto, la UAM, y bueno... No me cuesta trabajo, para nada, eh, conozco a muchos chicos justo de estas zonas que vienen mucho de Ixtapaluca, por ahí hay una ameca amecamequense en la UAM, que sí va y viene diario, y no, pues mis respetos, pero yo prefiero, bueno, gracias a mi papás también, eh, prefiero el balance, ¿no? Y, y tengo un estilo de vida muy bonito porque durante la semana estoy aquí, estoy estudiando, estoy pues conociendo un poco lo que es eh, la soledad, no una soledad mala, ¿no? La, la soledad de autoconocimiento, de autogestión y cosas así. Sí, y a la hora de regresar, de dar el viernes, yo y todos mis amigos lo bautizamos como el viernes por año. Eh, Tomo mi regata desde la mañana, hago mochila, le meto ahí de ropa, yo te necesite, y pues saliendo de la escuela directo con papá, muy rara vez me toca llegar a tocar y a disfrutar y hasta mismo. Por lo contrario, voy de la mamá y papá no a trabajar con <risa> ellos. Eh, no, que estoy en un templo, donde puedo estar más saludos, donde yo no tengo que eh, okay, preocuparme. Ahora es, es todo lo contrario, me estoy rodeada de mucha gente, de mis papás y de aquí estas pues, sillas. Les voy a compartir, Majo. Majo, déjan, déjanos... Es una reflexión importante que Dios, que yo aprendí a hacer con Claro. Sí. Es súper feo este rollo de que quiero comerme un pan justo, o quiero comer algo rico en la escuela, me está carísimo, y me termino sabiendo hay Y en mi casa con todo el cariño de mis tatuadas, esas son que yo llevo conociendo todavía y puedo probar en las presentaciones que quiera, a la hora que quiera, y al coste de nada, hay <risas> Digo, pues en balance, Angie, la verdad... Eh Es una situación muy difícil para varios estudiantes, pero por lo menos para mí es una parte muy importante de, de mi vida ahorita, que, que disfruto muchísimo, es venir y venir a la ciudad. Claro, siempre abriendo horizontes. Y aquí David nos comenta, por favor. Eh, oye, eh, Majo, nos debe de estar escuchando por allá. y, y eh, me his, Tus palabras ahorita me hicieron acordarme de aquella Navidad que... este Eh, estábamos allá en Irapuato, ¿te acuerdas, Esther? Cocinando justamente el pavo de Navidad y Majo, bien chiquita, decía, papá, aquí yo quiero inyectar a, eh, el ave, yo quiero inyectar al ave. Entonces, eh, eh, justamente, parece que no ha estado eh, metida en la cocina, no estudia gastronomía, pero ha estado en la cocina de la abuela, en la cocina de nuestra casa, en la cocina de mi mamá también y siempre pues creativa, ¿no? Siempre participando. Y ahí es donde se logra ese aprendizaje, pues que nunca olvidas. Sí, es... siempre, siempre dispuesta en todo, incluso hasta nos dice, no, mamá, ponle tal, no, papá, este va más caliente, no, o sea... Y está también al tanto de todo lo que va faltando en, en sabores. Y en defensa justamente de nuestro cliente, ¿no? Exacto. Y de una buena presentación y de buen trato, y claro. De, y de no perder esa eh, ese sabor, esa... Ah, esa esencia de esencia atender. La esencia tenemos ¿no? de, de sabores, ¿no? Porque la gente si recurre a nosotros, eh, no es por eh, pues porque les queda cerca, es porque les gusta. Sí. No somos un, un restaurante o una cafetería eh, que esté repleta de gente. Somos una cafetería donde tenemos, eh, puede ser en las mañanas muy variado, puede ser en las mañanas tenemos las mesas eh, llenas, dos mesas, tal, se descansa después en la noche. Sin embargo, es una es algo bien bonito porque nuestros clientes son frecuentes y esos clientes Afortunadamente se han vuelto amistades, ¿no? Claro, pues regresamos eh, a otro momentito ya para despedirnos con eh, David y con Blanquita, Blanca Esther, eh, para pues ya comentar los detalles de fin de año, de sabores, claro, claro, ¿no? Claro. No se vayan, por favor, estamos aquí. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztacíhuatl. La Voladora Radio XHSA Amecameca Ameca. La Voladora Radio FM Radio Comunitaria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 Aquí estamos, aquí estamos, el cascanueces, qué belleza, la Navidad, las celebraciones decembrinas, eh, aunque ustedes este, por ahí ahora ya muchos eh, compañeros, colegas, ciudadanos, jóvenes, ya viven solos, no importa, podemos pedir a... Aquí con los compañeros de sabores, nuestro menú, armarlo, eh, quedarnos en casa si no queremos salir con nadie, un libro, un vino, nuestra cena. Esther, ¿qué sugieres? Uy, no, pues mira, con toda la, el, eh, la variedad que tenemos ahorita para las cenas navideñas... Entonces eh, ustedes mismos pueden armar sus paquetes, ya sea individual, por personas o familiar, puede ser también por kilo. Estamos eh, ahorita ya recibiendo varios pedidos, entonces pues para que no se queden atrás… Apúntense sí, exacto, contento. exacto, porque trabajamos a contra agenda. Sí. Eh. Nuestros primeros clientes les vamos a entregar el 24, el 31, casi bajando la cortina, ¿no? Y eh, pues todos aquellos que ya van llegando como después, pues les, a veces tenemos que entregar el día 22, el 23 y tienen que recalentar. Entonces, eh, pues los esperamos. Eh, los esperamos para que coman con nosotros, para sí. que levanten sus pedidos y ojalá y los podamos acompañar de esa manera en sus casas, en sus hogares con nuestra nuestra propuesta ahí en su mesa. Claro que sí, pues eh, también los podemos encontrar en redes sociales, eh, David Ester, por si queremos conocer un poquito más visualmente eh, qué es lo que se propone en Sabores. En Instagram, Facebook. Mira, Angie, eh, no nos manejamos por redes sociales. En realidad, eh, pues por muchas muchas circunstancias, aparte porque no nos da tiempo, ¿no? Pero eh, nosotros más bien, eh, si desean, invita eh, los invitamos a que pasen a, a Sabores. orgánicos más orgánico, sí, Exacto. Sabores es totalmente orgánico. La verdad es que sí nos han dicho, bueno, estamos en la era de las redes sociales, pero... Nosotros hemos hecho algo eh, entre Majo, David, Esther y yo. Nosotros no nos podemos calificar. Son los clientes los que nos califican. Nosotros no podemos poner eh, publicitarnos como el mejor restaurante de la zona Volcanes. No. La verdad es que no. Eso lo dice la gente y, y preferimos ser orgánicos en ese sentido. no Entonces, eh, lo mejor de sabores es ir a visitarnos y que nos den la experiencia de poderlos atender Así y es. poderlos eh, restaurar. Eso ¿no? sí, ¿Dónde se ubican y si hay algún número claro. de contacto también, un WhatsApp por ahí? Sí, estamos ubicados justamente en frente de la Procuraduría de aquí de la entrada de, de Amecameca en 20 de noviembre. Es un lugar eh, muy pequeño. Pero muy característico Es una pequeña cabañita Sí, eh, exacto. Con unas mesitas ahí afuera. Y un eh, árbol maravilloso. Y un árbol increíble. Y, árbol, y, y eh, siempre con las puertas abiertas, sí, ¿no? Eh, Todos los días de lunes a viernes estamos de 7 de la mañana a 7 y media de la noche. Los sábados y, los y domingos, sábados, domingos. domingos hemos optado por abrir un poquito más tarde, ¿no? Eh, alrededor de la del mediodía hasta las 7, 8 de la noche. Y bueno, nos pasan experiencias también de que estamos a punto de cerrar también y llega gente y por supuesto que los vamos a recibir ¿no? muy bien algún número de whatsapp de contacto Pues mira, tenemos el, el nuestro, tú, El nuestro, el mío es 87 Y yo soy el 5615176397. Ahí en el WhatsApp nada más nos dicen quién nos llama y con mucho gusto estamos para atenderlos. Sí, por si queremos solicitar este nuestra la propuesta para las celebraciones de Sembrinas y enero, pues ya nos la pueden enviar y Ahí vamos armando el rompecabezas, ¿verdad? Claro, claro. Por ahí, eso sí, les podemos mandar un flyer digital por vía del WhatsApp. Y entonces ahí pueden ver lo que pueden pedir para sus cenas de Navidad y Año Nuevo. Claro, pues... No de, no dejen de visitar ese lugar, la verdad, tan cálido, tan familiar, tan orgánico, como dice David, eh, tan lleno de aromas, de repostería, esther delicioso, ese panetone. <ríe> sí, bueno, yo casi ya he probado todo, <ríe> espero. Sí, y ¿verdad? los que te faltan. Los ¿verdad? que me y faltan. Que faltan, porque vienen sí. para el Hay próximo año. Hay muchas recetas. Ah. Bueno, adelantamos también el, el comercial, ¿eh? ya para el primero de enero, ya todos nos vamos a meter a dieta. Vamos ah, sí. a tener... Recetas nuevas, cambia la carta y ahora nos vamos a poner en orden y en línea, ¿no? Muy bien, claro que sí, eso es lo, lo interesante, el movimiento que hay en sabores, nunca van a probar lo mismo, siempre vamos a tener una sorpresa que degustar por ahí, ¿verdad? Justamente por eso nosotros no tenemos una carta establecida como, como normalmente. De platillos, una lista de platillos. Exacto, claro. como normalmente se, estamos acostumbrados, ¿no? Es, tenemos la estructura de nuestra carta en base también ya a, a elegir de las proteínas y, y que tenemos en, en exhibición. Claro, esa es la sorpresa, es la magia que ellos sí. presentan día con día. Y pues Majo, muchas gracias. Estaremos también ahí saludándote cuando llegues de, eh, de estudiar de la ciudad. Por ahí estaremos visitándonos. Me Pues muchas gracias. Me Sí. Eh, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí. Estaremos ahí, vámonos a sabores. <ríe> la tarde sí. dice que sí. Y este y pues un abrazo a todos nuestros radioescuchas. Nos encontramos la próxima semana en otro momento de Instax Igual en el sendero de la Luna. Hasta pronto.